Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cintia. Buenos días a, a todo el piso. Contanos cómo van llevando adelante este proceso eleccionario y cuál es la propuesta que tienen ustedes para el Consejo Superior. Bien, bueno, el proceso eleccionario que ya tiene varios、eh, días en, en curso, varias semanas, lo venimos trabajando mucho realmente desde la agrupación de Universidad Amplia. En mi caso particular, yo me incorporo a la agrupación Este año, si bien siempre tuve cercanías, este año me presento como candidata por el clastro de graduados y graduadas al Consejo Superior. Y en relación con, con las propuestas, nosotros y nosotras partimos de, de un análisis particular para el caso de, de los graduados y graduadas, que es que una vez que alcanzamos la titulación, muchas veces nos desvinculamos rápidamente la, de, con la universidad. Y, y b、bueno, u ese n o e proceso de revinculación nos cuesta particularmente, pero tampoco existe institucionalmente un, una política para, para graduados y g r a d u a d a s que conformamos gran parte de la comunidad universitaria actual. Solo por mencionar un ejemplo de, de este diagnóstico que hacemos como agrupación, muchas veces no, no existen O, o no existen ampliamente programas de formación posterior a la graduación, no hay vínculo, no hay contactos para saber de nuestras necesidades e inquietudes, e incluso quienes、eh, por ahí tenemos la, la intención de, de vincularnos o revincularnos, muchas veces nos encontramos con que, por ejemplo, en mi caso yo realizo investigación en equipos en, en humanas,、eh, en distintos grupos de investigación, pero por ejemplo, Eh, no hay becas de investigación para graduados o graduadas significativas, es decir, sí hay becas que, de investigación, pero son muy pocas, son solo cuatro en total por unidad académica, que además se comparten con los docentes auxiliares, es decir,、eh, competimos conjuntamente por el, por el mismo tipo de beca y que al mismo tiempo tienen un estipendio mensual que en esta situación económica que vivimos en la actualidad. Eh, es muy poco un graduado o graduada que, que aplica para una beca y que la consigue, hoy por hoy está cobrando 9.173 pesos.、Eh, siento que b、bueno, u es n o e no solo una, una salida laboral, sino también una, una forma de, de permanecer y de trabajar activamente en la facultad. Nos parecen、eh, datos. Sumamente preocupantes. Uh -huh, uh -huh. Esta, estas vendrían a ser las, las propuestas que van a llevar ustedes a lo que es el, una suerte de consejo deliberante de, de la universidad, como para que la gente que está por fuera de la comunidad académica entienda. Claro, la, la universidad está compuesta en sus órganos de gobierno por un rector o rectora, junto con vicerector o vicerectora, y también el consejo superior, que está integrado por. Eh, graduados y graduadas, estudiantes, docentes y, y no docentes. Y bueno, en, en ese sentido, desde el claustro de graduados y graduadas, el análisis que hacemos es e s e hay muy poca vinculación, la universidad tampoco tiene、eh, en tienen claro el, quiénes son nuestros graduados, dónde estamos, cómo nos desempeñamos laboralmente, cuáles son nuestras necesidades. Y creemos y consideramos que en la universidad hay, hay muchos recursos humanos, muy capacitados, que, que efectivamente podemos trabajar en conjunto para, para tener una política de grabado s más, más activa, digamos. Dolores Lautaro, te saludo, Angusto.、Eh, ¿Cómo estás, Nando? La pregunta es: ¿qué pensás de esta decisión de, amplia de no llevar candidato a rector? Digo, se ve como bastante desarticulada la organización, teniendo en cuenta que eh, fue. Eh, que Gestionó la universidad durante varios periodos. Sí, así como decís, la, la Universidad,、eh, universidad Amplia、eh, gobernó la, la universidad、eh, durante varios años. La realidad,、eh, como toda agrupación、eh, política, siempre es necesario o naturalmente se dan recambios generacionales que son、eh, importantes y que muchas veces、eh, no se llegan a. Articular para, para los procesos eleccionarios en particular. En mi caso, bueno, yo recientemente me, me sumé a la agrupación, como les decía, tengo、eh, 27 años y, bueno, en, en ese sentido hay gente joven que nos estamos sumando, hay gente grande también que se está yendo o está、eh, abandonando la función docente porque se jubilan y demás. Entonces, en ese sentido nos estamos,、eh, digamos, articulando nuevamente. Como agrupación, nos estamos reconfigurando si se quiere. Y además, hay algo que es importante tener en cuenta, me parece, que es algo que les pasó a la mayoría de, de las agrupaciones: es el, la pandemia, con dos años de, de, de desarticulación, desencuentro, que, que no fueron menores.、Eh, si yo hoy por el planteo que grabadas y grabados estamos desvinculados,、eh, si bien es una, un, una problemática, Una problemática de largo plazo, creo que, que la pandemia acrecentó、eh, este proceso porque justamente la universidad se abocó a, a garantizar la, la función de, de formación en un contexto sumamente adverso, con、eh, la, la virtualidad mediante digamos, técnicas o mecánicas de, de enseñanza que por ahí no estaban tan aceitadas en la universidad y, y en tanto agrupaciones, obviamente, los dos años de desencuentro. No, no ayudaron para que hoy por hoy llevemos un candidato o candidata al restaurado, pero no nos despertamos, obviamente, para futuras elecciones. Dolores, acá un graduado me, me plantea una problemática, o que él ve como una problemática,、eh, el hecho de que、eh, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa、eh, le otorga el mismo valor. A quienes,、eh, o la misma puntuación, no sé cómo es, a quienes se reciben en profesorados universitarios、eh, y a aquellos que、eh, vienen con profesorados terciarios. ¿Qué, digamos, ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de eso? Bueno, mira, la realidad es que lo, el, la, quien define eh, las, eh, los grados de acreditación que tienen los distintos profesorados.、Eh, En educación, hoy por hoy, es el Ministerio de Educación. Nosotros, igualmente, como e d u c a c i ó n y la Facultad de Ciencias Humanas en particular, siempre t r a b a j a activamente y en contacto con, con el Ministerio de Educación. Pero bueno, la, la realidad es de quién define、eh, si, un, si un título es habilitante o es、eh, categoría docente, no, no somos nosotros como agrupación y muchas veces tampoco como. Como facultad y, y como universidad, es una política que tiene que ver específicamente con el Ministerio de Educación. Bien, bien, bien. Bueno,、eh, entonces el 19 son las elecciones, ¿ustedes tienen expectativas de, de hacer una buena elección? Sí, el 19 y 20 son las elecciones, el 19 en particular es la fecha donde tenemos. La mayor atención puesta porque es donde se presentan, donde el día que votan graduados y graduadas y también los docentes y, y, y los no docentes. En el caso de la Universidad Amplia, llevamos para el claustro docente y para el claustro graduado candidato. s Y el 20 votan los estudiantes y las estudiantes. s d i g a m o Entre los dos días quedaría terminada la elección. Nosotros esperamos、eh, poder alcanzar un número de consejeros y consejeras superiores que nos permita. Seguir trabajando como lo hicimos estos cuatro años con los consejeros y consejeras salientes, que, que la verdad que han trabajado activamente y han puesto el tiempo, el esfuerzo y sobre todo la, la capacidad de, de gestión para llevar adelante el Consejo Superior. Vamos a estar atentas entonces ahí a, a la elección durante esas jornadas. Te agradecemos esta comunicación. Gracias a ustedes. Saludos.